una serie de personas, de personas gestantes, sí. Mirá qué fácil, al final, tanto ruido que hacen algunos comunicadores que verdaderamente somos plausibles de ser descubiertos como ignorantes, verdaderos ignorantes que cuando salimos a tomar posición públicamente solo vamos a mostrar nuestro prejuicio y falta de preparación. Y en este video, bueno, se escuchan voces que por ahí tampoco se están eh, haciendo oír o que se están permitiendo en el debate que se lleva adelante en el Senado ahora, en la Argentina, por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Parte de este video, de este laburo audiovisual, es a cargo de Nico Palacios, ¿Eh? que es activista transmasculino y que está en la siesta que nos fue para charlar unos minutos. Gracias, Nico. Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini, hola, te saluda. Hola, Juan Pablo Gonda Hola a toda la audiencia. Buenas tardes. Bueno, Nico, gracias por este rato y decinos, por favor, por qué hace falta poner en evidencia que, esta, que estas voces este, no están representadas, que vuestras voces no están representadas en el debate que se está dando públicamente. Bueno, porque creo que, que bueno, creo y soy consciente de que las personas trans, no binarias y las personas con capacidad de gestar, eh, tenemos que estar en el debate porque nos pasa. Hay, hay eh, muchos hombres trans que han sufrido abortos, que han tenido que, que hacer abortos eh, y, y bueno, y existimos, ¿no? Los hombres trans y las personas no binarias. Así que creo que que tiene que hablar, que, que esas voces tienen que estar. Y bueno, esto fue un video que hicimos. Eh, yo estoy haciendo una capacitación federal para activistas, eh, bueno, para los derechos más. Eh, se está haciendo virtualmente. Eh, hoy justo es el último día que, que hacemos... Eh, fue una capacitación de ocho semanas. Y de, de todas las personas que estamos ahí, que, que al principio empezaron 300 personas... ¿no? Eh, más o menos 300, sí, a veces somos 200, a veces 150, bueno, dependiendo, ¿no? porque bueno, todos tenemos cosas. ¿no? Eh, la, virtu la virtualidad ayuda, pero a veces también uno está atravesado por otras cosas que tiene que hacer. ¿no? Igual sí, habla bien. de una alta participación, Nico, eh, hablar de 200, 300 personas conectándose, sí. eh, es una alta sí, participación, sí, sí. Eh, digo, sí, con tanta todo. virtualidad dando vuelta también este año. Sí, de todo el país. Y la verdad que, bueno, dentro de ahí salieron chicos eh, trans y, y chicas y chicos no binarias también Que, bueno, que activaron y que quisieron hacer este video Este es uno de los videos, hay como cuatro, pasa que los están haciendo, bueno, eh, ya te digo, uno trabaja, ¿no? De todo, entonces lo están haciendo de a poco Pero creo que entre hoy y mañana van a terminar de salir los restantes eh, o hoy calculo, en un rato eh, en este, este fue, rato puede ser tal claro este, este fue el primero sí pero bueno, bueno somos muchos los, muchos y muchas los que y muchos los que los que activamos y que hicimos el video y la verdad que estuvo muy bueno la propuesta y, y bueno y participar también hay alguna aliada vemos a Natalia Inchausti Mosquera está este eh, Andrés Rivas eh, esta escritora y presidenta de AFDA. Eh, sí, hay mucha porque... participación, Nico, pero ¿cómo, cómo, es que se, ¿cómo es que se logró el, el, el nucleamiento como para después decir, bueno, necesitamos estos videos, que alguien se sienta a editar, que alguien... ¿Hay una página? Que, ¿Qué data nos podés dejar a la pasada? Así ya lo dejamos un poco resuelto eso y vamos a, a, a por otra cosa. Digo, hay página bueno. en Instagram, en Facebook... Eh, no, lo están haciendo autogestionado cada uno, o sea, uno de los que está dentro de los que están acti activando este video y haciendo esto fue Noah Almirón, se llama, una, un, también un activista transmasculino, él fue uno de los que impulsó este, este videito, por ejemplo, pero bueno, sí, eh, el, eso me estaba olvidando, ¿no me mal que dijiste vos, eh, ASDA y MTA fueron los que organizan esta capacitación y bueno y la verdad que está muy buena nos enseñan bueno cómo cómo transmitir no esto eh, el activismo por las redes sociales que es tan importante no cómo comunicar y bueno el tema de también de, de bueno que, que podamos tener claras las leyes que es tan importante no que bueno una veces, si no por ahí sos abogado no parece que no que no, no sabes y bueno, no, no es así, cada uno, eh, tenemos la vivencia y por ahí nos falta eso, que está bueno estudiarlo, leerlo, tener al tanto todo, porque bueno, eh, siempre te sirve para, para defenderte, ¿no? Claro, y además para saber cuáles son tus derechos, para luchar Exacto. por ellos y por una plena igualdad. Nico, la verdad es que son este, personas involucradísimas que siempre están metiéndole mucha voluntad. Es una lástima por ahí que no estén en la discusión eh, sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Estas voces bien representadas, pero ¿sabés qué? cuál es mi, mi parecer, por lo menos? Que la discusión ha querido ser llevada le han querido bajar el precio, digamos, No una y otra vez, hace poco en el 2018 y ahora lo vimos después este, de nuevo, con muchos legisladores y legisladoras totalmente desarmados como para encarar una discusión de en serio. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece en lo personal, Nico, esta, esta parte de la clase política? Sí, la verdad que, eh, bueno... Yo te digo que el debate a veces me da mucha bronca y lo dejaba ver por un rato, porque sinceramente en eh, diputado mucho, anti, mucho antiderecho, obviamente que gana, se ganó el punto porque había más que estaban a favor, pero, o no tanto, pero bueno, que, que salían de, de ese lugar, ¿no? de si estoy a favor o no, acá es aborto legal o aborto clandestino, esa es, esa es la gran es lo, lo que más hay que sacar adelante, ¿no? porque eh, se pide que, que haya educación, se pide que eh, no, haya como... hay un montón, de digo, de cosas antes del aborto, pero bueno. Y, y en específico, eh, Nico, por el diputado Maquieira y por el senador Marino, ambos legisladores de La Pampa. Sí, bueno, yo viste que he trabajado un poco en periodismo también, he incursionado ahí, y la verdad que eh, he, hemos hecho notas y, y no, no se puede creer la, la opinión que tienen. No. Eh, muchas veces, o sea, si no, si no sabes por ahí, tras que son hombres, ¿no? que, que por ahí no, no tendrían que opinar, eh, está bien que tienen que opinar porque, bueno, son legisladores, pero digo... Eh, eh, Yo, por ejemplo, hoy bueno, me dijeron de la nota y lo entendí que era por el lado de, de que somos personas eh, gestantes que podemos opinar, pero eh, muchas veces digo primero, por ahí están las chicas ¿no? también, que como, como activista feminista eh, siento que tienen primero la palabra las mujeres. Eh, hoy que estoy en este lugar, que me siento hombre trans, eh, también siento que tengo que tener la palabra por una cuestión de que somos gestantes también y que tenemos posibilidades de, de, de hablar, pero bueno, la verdad que no, totalmente desacuerdo con, con, con las palabras de, de estos legisladores, eh, y, y bueno, eh, es lamentable lo, lo que hicieron y lo, cómo opinan. La también, falta de perspectiva de la época, sí, eh, Nico, sí, sí. ¿no es cierto? No solo perspectiva de género, un poquito de perspectiva histórica. Ya les hubiera También. venido eh, bastante bien para Aparte, no sé, no sé cuándo vieron que, que en La Pampa no se está luchando, ¿no? Eh, esas otras. Bueno, eso creo es. Que... Son dignos creo representantes que... de una parte de la sociedad, Nico. De la parte que sí, mira bueno, para pero, otro lado. Pero convengamos que acá hay activismo hace muchos años ya. Sí. Y me parece que lo tienen que ver. No creo que no lo, no lo estén viendo. Sería que día que no lo estén viendo... Bueno, me parece que no, no, no está, o sea, que por ahí no sepan o que, bueno, es otra cosa, pero que, que no ven el activismo o que, o que acá no se está pidiendo eh, aborto legal, me parece que, que podría haber argumentado de otra manera, digo. Muy bien, no, es... ahí estás sintetizando fuertísimo porque te iba a decir, mirá, es como tapar el sol con las manos, ¿no es cierto? Lo podés intentar, claro. pero difícilmente lo vayan a lograr. Faltaron argumentos, faltó un compromiso con la realidad importantísimo y bueno, ojalá que esto también de que la voz de el, el, la transmasculinidad, en tu caso, Nico, y de otras diversidades, esté representada y, esté, y se pueda escuchar el aporte importantísimo en este tipo de debates en el futuro. Por supuesto va a ser a través del compromiso, de vuestro compromiso y militancias, Nico. Así que decime qué pasa con, esta, con este activismo tuyo en el futuro, Bien. ¿cómo lo ves? No, mi activismo va a seguir estando siempre, de hecho, bueno, va cambiando, ¿no? Porque, bueno, yo eh, tuve mucha, muchas modificaciones en mi vida, creo que, que está bien eso, o sea, no, no me reniego de, la, de lo que he pasado hasta hoy eh, y que me hicieron más fuerte, ¿no? Hoy... Eh, Quizás eh, me da miedo hablar algunas cosas por una cuestión de que me falta saber más porque yo, mi, mi transición la estoy recién empezando ahora y hay un montón de cosas que me faltan saber, eh, ¿no? Pero eh, siempre poniéndome en, en, el, en los zapatos de, de activista y siempre yendo para adelante. De hecho, hacen falta cosas, estamos activando para para reclamar el tema de la testosterona y un montón de cosas que faltan, por lo menos acá en Pico y en otras localidades. Sé que en Santa Rosa están están bien o bastante bien. Pero bueno, eh, siempre activando y, y, y saliendo adelante, ¿no? Eh, por suerte hay otros chicos también trans que y chicas trans y travestis que que activan y bueno, ahí vamos, buscándole la vuelta para tener todo lo que necesitamos y bueno y más no siempre y, buscándole para mejorar. Y formación, Nico, lo dijiste, ah, eso, sí, eso sí, formación hay que, hay que hacerla, seguro. Eso es lo más importante, ¿no? Eh, porque bueno, de esa manera vamos a poder llegar más lejos. Muy bien, así es. Nico, eh, nada, o sea, me, no, me, nos quedaría hablar un poquito más del debate, pero eh, me parece gastado ya porque quedó a deber otra vez. viste. Hay buenas ponencias, escuchamos a, a grandes valores a la hora de hablar y de explicar por qué esta cuestión es de salud pública y debiera haber sido aprobada mucho, con mucha más facilidad. Este, pero sí. te invito a que vos nos dejes una síntesis, si te parece, o algo que te parezca estén bien mencionable que haya hecho la diferencia eh, por supuesto que te imaginamos bregando para que haya más espacio para vuestras voces Nico sí sí eh, la verdad es que bueno me gustó o sea lo que se dio en diputado digo eh, creo que estuvimos mejor que el año 2018, eh, en, a pesar de no de todo lo que lo, el debate y todo lo que se sufrió eh, Pero bueno, eh, esperamos que, que en Senado se dé también este año, esperemos que, que realmente esté la ley, que haya ley. Eh, y bueno, sí, esto que vos decís, estaría buenísimo que cada vez se escuchen más voces eh, y bueno, eh, vamos a seguir, como, como decía, activando y bregando para que eso suceda. Eh, así que bueno, siempre activando, siempre acompañando, porque ahora también me toca acompañar y, y lo voy a hacer. Muy Obvio bien, sí. muy bien. Nico, aparte, bueno, ya ahora quedaste medio entrampado en nuestra agenda, así que dos por tres. Es cuando quieran, ¿Eh? siempre que necesiten, sí, obviamente, cuando ustedes quieran, yo estoy dispuesto eh, a hablar, a charlar, a, a, a bueno, lo que necesiten, no, no hay problema. Muy bien, vamos a, vamos a estar, este, no digo con los dedos cruzados, Nico, pero atentes a la resolución. Por ahí nos viene bien en esta ocasión la mano de alguna aliada, mirá lo que te digo, para que finalmente sea aprobada la IBE en la Argentina. Sí, ojalá. Esa aliada me parece que ha ayudado en, otra, en, otras, en otras luchas, que nos ha ayudado mucho al a colectivo LGBTQ+. Y, y bueno, por algo tuvimos una ley, ¿no? En su momento la ley muy bien matrimonio igualitario y, y la verdad es que eh, creo que sí que, que va a ser una muy buena aliada muy bien ojalá sí o, ojalá no sea la ocasión pero si hace falta sabemos que está eso gracias nico un abrazo gracias a usted un abrazo